sus ojitos o tal vez su caminado o quizás esas cositas que en su casa ya me ha dado que tú me tienes temblando de noche y de día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 De no te daan ningún miedo caer. Te gusta vivir, haces lo que se te antoja. Lo que pasa es que me atrapas con tu piel. Een un ciclón, un ciclón como una amenaza y una amenaza y arrasa por donde pasa. Eres como un... Hay noches de arreboles que incitan al amor y en los alrededores se siente la dos, son noches de ilusiones que como hoy te llaman y te dicen mi cielo, cada día te quiero más. Hay noches de revoles que te incitan vida mía, temblando de emociones.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 Che la bomba también baile con las nenas. En los chamacos gritaban, no queremos no te afuera, ellos te tiran mucha tela y no afincan con los cueros. Por eso yo te aconsejo que te pongas a ensayar. No quieras el clave en socio que te vengo yo a enseñar. ja EN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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existo. Visítalos.